la palabra. <tose> Casi todos los días, con el respeto de cualquier hecho por su probabilidad de ocurrir, en algún rincón de la ciudad dos personas amigas se confiesan que perdieron sus vidas. En sus voces y en sus ojos hay tranquilidad. Si las manos sostienen vasos o botellas no tiemblan, pero breves mensajes de miedo se arrojan de un alma a la otra, como entre columpios. Durante años, en vacíos cafés de barrio, encerrados en piezas, horas enteras, se habían aconsejado, reprendido, agradecido palabras alentadoras o brutales como si se tratara de monedas de oro. Ahora advierten que, aún los más pronunciados giros logrados tras cada acometimiento de la voluntad, tampoco fueron sino el único modo de hacer que el itinerario que los trajo hasta esta conversación fuese duramente recto que todo fue como el que hasta ayer estaba en sus últimos días y hoy es el último y lo sabe y mira el reloj y aún con error entiende que siempre estuvo en la agonía que una fiesta, una celda, una mañana mirando libros no lo conducían a ella sino que desde ella se devanaban Como en toda conversación entre quienes ya ven a cero en el minuto, si hay sillas, éstas arraigan en un mar de muertos. Ambos lo saben, pero no lo mencionan ni les importa mirar. Ahora distinguen días en que sin pudor, como se orina el viejo, de algún rincón vedado irán a desenterrar sus invenciones, ...para exhibirlas a la impiedad de gente que todavía no nació. Ahora saben que son un mismo odio ese que antes los hacía medirse con ciudades... ...y aquel que los llevará a esconder los fósforos... ...cuando la señora envejecida quiera hacerse un té. Y esto sucede casi todos los días... ...en algún rincón de la ciudad con el respeto de cualquier hecho por su probabilidad de ocurrir. Leíamos el poema inédito Rincones de Rubén Reches. Acompañamos con tema de Natalio de Sui Generis de su álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones 1974 Adentro no pasan cosas importantes, por eso salimos al crepúsculo y prende un cigarrillo. Me dice qué cosa que es la noche. La miro apoyado en la baranda pensando que tal vez todo es así. Porque la vida es eso y no hay fisura, apenas un rostro a contraluz. Y entonces pasa el río que va por otro cauce y me doy cuenta de que acaso hay un abismo y un vértigo también. No hay duda de que estamos profundamente solos, ajenos en la fe como en la carne y apenas nos rige una ilusión y no es la misma. Leíamos Conversación, un poema inédito de Jorge von Debrider. Acompañamos con Dogs, de Pink Floyd, de su álbum Animals, 1977. Seems to me as if I'm just being you Los años no entran todos por la misma puerta, aunque terminen juntos. Siempre en trance de irse hacia otra parte, el problema es ¿a dónde? Tampoco vienen del mismo lugar, cada uno con su avío, y si terminan comiendo de la misma sopa, reflejados en el mismo espejo, no muestran siempre una cara triunfante, sino ...esta pregunta que cae por su propio peso. ¿Hay años que ya no vendrán? Y no hay una respuesta. Hay principios generales que terminan en desilusión... ...un secreto que solo muy pocos no conocen. Aunque no entran todos por la misma puerta... Tienen el diálogo de los que están resignados a juntarse y esa conversación, lo que se dice en ella, es lo único que no deja de existir, cuando de pronto un reloj se detiene para todos. Leíamos la conversación de Santiago Silvester de su libro La Palabra i, 2011. Acompañamos con Todo un Palo, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, de su álbum Un Bayón para el Ojo Idiota, 1988. Hablaban de mí y me leían en una habitación destartalada Pasaba por delante de su puerta y los oía Afuera halcones se lanzaban en picado Eran huérfanos, deudores, débiles Creían interpretar mis palabras y no sé qué se imaginaban Podés bailar en los aeropuertos sentarte inmóvil ante un piano, aullar en medio del Kadish, que si has sobrevivido al Leviatán, te llevas el cielo con vos. Pero también el dolor. Pocas veces serás algo más de lo que has sido, y casi nunca menos. Leíamos Allen Ginsberg y Thelonious Monk, Una conversación, un poema inédito de Jonio González. Nos vamos con A Day in the Life de The Beatles de su álbum Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, 1967. Just won the war, a crowd of people turned away, but I just have to look having read Coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream